There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors draw, if the show is through Silent looks and the cues with the pose of merciless smiles At last in 1998 show The taught song no one ever sings The coffee flow the comedy divine The bulging eyes of puppets, Scrolling by the screen Hola, hola, hola, muy buenas noches a toda la gente que te ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada y a través del www.radiocuca.org Y que arranca, que arranca como no podía ser de otra manera, ¿eh? siendo jueves a las 10, a las 9, perdón, de la noche, ¿eh? como no podía ser de otra manera, bueno, en realidad que sí podía ser, ¿eh? así que de algunos el manes, ¡ye! Yeah. ¿Eh? Pero bueno, oye, ¿eh? lo no normal ¿eh? que siendo llueves siendo Radio Cuca, eh, siendo las 9 de la noche en el GMT más uno, eh, lo que entame hasta ahora no sería otra cosa diferente que anedonia. Anedonia, que ya sabéis que llevo un. Programa pues, así como pues, podríamos decir, no sé, inclasificable, ¿eh? Eh, definiéndome así muchas veces como inclasificable. Bueno, pues sí, a mí no me, no me disgusta, ¿eh? no me disgusta esa. esa manera de, de considerar el programa y un programa que significa la verdad que de, que debe ser realmente difícil decir de qué de qué narices va este programa a ver por no saberlo no no lo sé ni yo que supuestamente soy el, el realizador director productor y, y de todo to lo que cabe mejor ¿eh? soy yo de este de este programa el, el promotor también también seguro y a ver qué más palabras hay que caben en, en, en honor, el honor, soy soy en honor de este programa ¿vale? este programa si no fuera por la neta y como se habla no tendría honor soy, soy el, el hacedor, claro, Hostia, soy, soy, el, soy el locutor soy el locutor de un programa de, eh, de radio y por supuesto el, el, el solo hacedor ¿eh? bueno, tenía que decir Facedor porque si digo siempre si conservo la la efe y latina para otras cosas, habrá que conservarla también para esto de Facedor pero bueno, ya que el, el término hacedor, ¿eh? Eh, así en castellano gusta, ¿no? porque ya como tornaron eh, lo que ya la, la la cuarta peli de la guerra de las Galaxias, en realidad ya el episodio uno que era de mi madre, y más mala que, que la fame Pero bueno, más gracia eso de, de, de cuando sale no sé quién diciendo ahí el hacedor Y ese es peor, no, pero no llenes, no llenes no, ¿no? no, otra, joder, ¿qué más da? toes, tos, las tos, ¿Eh? van ya 8 por lo menos ¿eh? Y es aquella del, del universo Star Wars, pero, pero con un ye esta de, de, de la serie Star Wars Pero veis las también, joder, veiles 8 Hostia, aquella que tenéis otra cosa mejor que hacer, ve cine descargaron plan pirata y veis lo de pirateo que qué pensáis que esa gente que que no falta perres central, ¿habéis viste Seguramente como todos. Oye, el pateador de Nedomia, pateo todos los jueves por la noche. Y no sé qué más ores podo ser, no. no me di cuenta que que más o, pero si se si me ocurre de algún otro or de alguna otra palabra terminada en or de, mientras mientras el programa eh, pues pues nada eh, digo la digo sin sin problema ninguna ¿eh? problema ninguno de hecho tranquilamente el tema del que te está hablando para pa decir la, la palabra terminada en or no tengo yo qué no, qué que puede tener yo problema no no no tengo problema ninguno Soy el perfumador de Anedonia. No sé, no sé, no que me tiene un peo. Sí. No el perfumo, hijo de Anedonia, ¿no? Pues bueno, sí, coño, ¿quién va a ser? Nada más cheye que... en caso de tirarme un peo, pero que no llegue así lo habitual, pero bueno, se si me da gana, tiene un peo. El perfumo Anedonia. Sí, podríamos decirlo así ¿no? también. Si de alguno de los que estáis sintiendo anedonia ahora mismo, si os ocurre otra otra palabra que, que fin en, en or, ponédmela en el chat, joder, metéis vos a, eh, a www.radio.org y ponéisme ahí en el chat la, la palabrina terminada no. Bueno, y quería yo compartir con, con vosotros que, que esta noche, bueno, por lo menos para mí, ¿eh? no sé si para los que te sé, sí, suponiendo que te da de alguien, que tampoco no lo sé, ¿eh? igual estoy aquí diciendo estas cosas como si hubiera gente sintiéndome y no la hay. ¿eh? Otras veces, pues por pues saberlo, porque a lo mejor hay, hay de alguien en el chat. Pero esta semana no hay nadie de momento y no sé si de final y entonces, bueno, pues, malamente puede saber si, yo si hay alguien sintiendo anedonia en este momento. Eh, a lo mejor no ¿eh? entonces iba diciendo oh, la gente que está sintiendo pero no hay nadie no puede que no, no haya nadie no hay nadie no hay no hay sintiendo indasina, eh, indasina yo eh, voy a contar lo que decía yo tengo ganas de deciros esta cosa bueno pues igual ni la digo a oh, nadie no pero perdón, <risa> que estoy con la eh, estoy... joder precisamente quería yo deciros que que no me estaba peleando con ¿Eh? Con, con los equipos sin ni con el mobiliario nuevo y ahora peleéme un poquillo pero un poquillo más ¿eh? un poquillo más hoy decidí que, que va a ser una noche Budweiser una noche eh, Budweiser ¿eh? eh, en la que pienso dejar que les que les cosas eh, fluyan por si un mes más Y, y yo no voy, voy a enfrentarme, no voy a enfrentarme. De hecho, mira, el, el, el, estoy haciendo el programa, y eso ya sabéis, los que te de sentir en la adonia, que ye una cosa extremadamente rara, ¿eh? y, y que yo no hago casi nunca, y que ye, eh, que estoy haciendo el programa en sin auriculares. ¿eh? Bueno, tengo puestos los auriculares. <coughs> yo una sensación rara, ¿eh? Porque como os conté muchas veces, yo cuando vengo ¿m? pongo los auriculares y es como si me sumía en una especie de de bueno pues de burbuja, sí, podríamos decirlo así, de de, de burbuja. Me tomo el mi burbuja, eh, desconecto del mundo y nada más estoy haciendo el radio, estoy haciendo anedonia. No es el caso esta noche porque decidí no enfrentarme. Ya veis. ...bueno, los engadellos que tengo... ...toles el manes para pa encontrar... ...siempre os, os lo cuento, porque yo todo... ...y entonces os cuento vos, eh, el trabajo... ...que me está costando... al ...alcontrar los los auriculares... Eh, ...el trabajo que me está... ...costando encontrar la, la clavilla... Que, ...a la que enchufalo... ...sí que suene bien, que suene por los dos... ...por los dos hallillos, por los dos yaos y tal... ...bueno, pues esta semana decidí... ...que, que no iba a ser así... ...que ¿eh? esta semana... Eh, viene y, y ni tan siquiera... ¿Eh? ni tan siquiera me esmolecí por andar probando auriculares. déjalos ahí, déjalos tan tranquilos, no pasa nada. ¿Eh? Eh, el, el, el, el universo no quiere que yo fue ganedonia con auriculares. Bueno, pues, oye, mira, al fin y al cabo, ¿eh? muchas veces resulta que, bueno, y ahí ves que yo estoy fartuco de decir, ¿eh? estoy fartuco de decir que eso de que la mayoría de las necesidades, los más de ellas... ¿Eh? de las que nosotros consideramos necesarias pues resulta que no son tampoco tan necesarias y a lo mejor esta noche ¿eh? no sé si a propósito o, o, o, o no sé cómo pues díxeme yo a mí mismo inconscientemente porque no oye que me lo dices estoy pensándolo ahora ¿eh? esto está saliéndome de la misma manera que me sale el discurso así ¿eh? el rodado y incoherente y bueno en fin de esta manera que fuego yo este programa de radio Pues también está ocurriéndose mejor lo que, lo que voy a comentar, y bueno, la semana pasada toquélo un poquillín, ¿no? Cuando decía eso, de que poseer cosas, pues no necesariamente lleve bueno, ¿eh? no necesariamente y un, un valor, y de algo prestoso. Eh, puede ocurrir todo lo contrario, que precisamente, eh, perdone, vale, ya está. Eh, puede que corra peligro Porque sí es que sigue, sigue, sigo haciendo el, el programa Oscures ¿eh? Y acabo de posar Una cosa que pesa pues, A Oscures En, un, en, un, en una butaca ¿eh? de, de, Es que una butaca una silla, en un sillón De los que tenemos aquí para hacer el programa Lo que pasa es que puse luego A Oscures ¿eh? Y, y quedó torcido Yo veo que en una sienta bien Y en la de hielo ahí O sea, que bueno, qué sé yo, lo mejor pues caerme un pie, por ejemplo, y romper un hueso dondeo, de posible, a ver, yo una cosa que que pasa de vez en cuando, y que por mucho cuidado que tengas, pues pues pásate. Yo el otro día bajaba con todo el cuidado del mundo, caleando por la calle, resbalé, me pegué un hostiazo tremendo, no no rompí nada, puto milagro. No sé, igual hasta a ver, como que como hoy este Este hueso me parece que se llama radio, ¿eh? Es el de, sí, o oh, el de, el de, el del brazo, el del, el del antebrazo, sí, el del antebrazo. Me eh, parece que se llama radio, tú du, que te cagas, y ellos no es el que me di los tiazos, o sea que a lo mejor te o la de mi madre, ¿eh? pues guapamente oye pues caes lo normal y y y fácil más daño que bueno más daño que yo me fite de dolor dolerme la de dios Hombre, lo mejor si lo rompiera yo nunca rompí nada entonces no sé o me tengo el cráneo roto pero rompieronme lo a propósito más que rompelo bueno si rompieronlo pero con un corte limpio así con con sierra con sierra eléctrica me parece que son si no creo que vayan que tengan motosierras a gasolina en los quirófanos no sería más con una con una sierra eléctrica y ¿no? nada pues cortar no hay un cacho y luego volvieron a ponerlo <risa> estas cosas que hacen los, los médicos que, que, que son tan rares pero bueno en este caso no fue no fascina ¿eh? y bueno pues podríamos decir que yo nunca rompí un hueso ...de una manera así, accidental... ...estoy a propósito, no fue accidente... O sea, ...estoy eh, cortándomelo a propósito... ni no que se confundieran... ...pero bueno, yo cuido que debe doler más... ...de lo que a mí me, me dolió la... ...la callilla y el golpe en, en cuestión... ...pero bueno, a lo mejor si me cae... Esa, ...esa cosa pesada, concretamente un pie de micro... ...eh, un pie de micro macizo, gordo, pesado... ...que posee ahí, no sé, ...en un equilibrio precario quedó quedo quieto... ...yo, bueno... O también puede ser, eh, también puede ser guapamente, que como estamos a. como todavía oscures, eh, todavía oscures, puede ser guapamente que yo en Simbelu pues bueno, pues haya de algún tipo de ser, eh, de ser inteligente, con voluntad propia, que, que te ha, bueno, pues, pues arraquechado en los hombres, estos que me, que, me, que me arrodien, eh, porque aquí no hay más, más luz de, que la que dan les. les las pantallas, los monitores de, de los dos ordenadores que tenemos en el estudio de Radio Cuca. Entonces, bueno, pues guapamente puede ser que te han, que tener en, en un, punto en un punto ciego, que son los más, a ver, son los más. Y puede ser que, que yo cuando, cuando estiré el, el, brazo para ver si posaba el pie de micro así que me estorbaba en, en una silla, ¿eh? pues puede ser que lo que lo cogiera, que lo agarrare. Pues guapamente puede ser un un espíritu, un ser bueno, pues benevolente, que no tiene así ninguna ninguna mala intención, ¿eh? pa, pa, pa con la misma persona, ¿eh? y entonces bueno, sencillamente la agarró. O puede ser también un, un ser malévolo. ¿eh? que te ha dicho, así sí, sí agarrolo yo que vas a ver después voy a tirátelo, pues, en el pie ya ¿eh? que estábamos hablando del pie voy a tirátelo en el pie y verás verás tú qué ¿eh? verás tú qué, qué risa te te va a dar ¿eh? verás tú qué gracia con el, el ser cerdo y el Malévolo y la de dios pues, es, es, es que sé yo que sé yo fadralo fadralo Pero bueno, hombre que, que estaba diciendo que, que yo lo que quiero allí esta noche a hacer un programa buey, joder, un programa en el que oye pues yo no intervenga, no intervenga las cosas de la radio y, y les deje fluir. Si hay un ser, pues, pues haylo, eh. Yo posee eso, oye, pues pose, Está ahí posado. No sé si es que lo posee bien, si es que lo posee mal, si es que lo agarró de algún ser, pero dame igual. yo Ya está, diciendo ahí, que sea, que sea lo que sea, que, que, que fluya, que fluya. ¿Eh? Yo soy de paisano, si os dais cuenta esto, yo muy de paisano asturiano. Eh, yo fuego esto, eh, después que sea lo que sea, yo, yo lo hice, ¿eh? ¿no? Y un poqueñín como lo del, del himno y de la nuestra tierra. ...tengo de subir al árbol... ...tengo de coger la flor... ...y délele a mi morena... ...que la ponga en el balcón... ...que la ponga en el balcón... ...o que la deje de poner... <risa> ...ya empezó... ...yo doyla... ...yo la flor doyla... ...ahora ahora... ...si, si quieres ponerla en el balcón... ...que la ponga... ...pero si no quiero... Pues ...cosa y cosa de ella... ¿Eh? ...ya no allí cosa mía... ...llí cosa de ella... <risa> sí, igual va a ser que... ...que, que los asturianos... ¿eh? ...tenemos así un, un pasado... ...un pasado guay... Aunque, ...a ver... no sé hasta no sé hasta qué punto todo esto de les de las identidades de entonces en este caso no sé si es malo nacional o o qué no sé si dejan de ser un poco papallada Bueno, supongo que los estereotipos eh, al fin y al cabo pues vienen de, de, de algún lado, ¿no? De lo que más de, destaca de un determinado colectivo. En este caso el colectivo y las personas eh, nacíes dentro de un, unos llendes geográficos ¿eh? que son los que se definen los los que definen el autodenominado Principado de Asturias. ¿eh? Supongo que supongo que eso. Y bueno, pues sí, a lo mejor hay una serie de individuos que tienen unos rasgos más llamativos y son los que son los que son los que el resto de la gente pues fuera pues considera pues los rasgos identitarios yo que sé pues dicen los faltan voces bueno pues lo que pasa que habrá los que falen a voces y habrá otros que que falen el lo que pasa que esos como no se yo siente pues sienten más los que falen a voces entonces hoy pues al rollo de los asturianos falen falen voces ¿qué sé yo o aquí por ejemplo un yeso pero puede ser que Nos Estados Unidos hay el estereotipo de que Les bicicletes, robenles los negros. Pues, pues no sé, no sé, ¿eh? pues igual, igual igual de verdad, que, que allí hubo una serie de negros que robaron bicicletas y, y como eso vese más, ¿eh? que si la dejan ahí, digamos que unos pocos negros roben bicicletas. Les más de los negros no les roben. Pero bueno, pues quedó así el estereotipo. Y luego llega la hostia, porque después sí resulta que ...que roben más los blancos, da igual, ya está eh, el estereotipo marcado... ...de que son los, los negros los que roben bicicletas, Y si luego la mayoría de los asturianos falamos vachino, da lo mismo... ...porque ya está el estereotipo de que, eh, de que falamos a voces. Entonces, bueno, pues oye, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué traemos con el tema de, de, de, de las posesiones?... que el fecho de no poner esta noche los auriculares porque quiero hacer un programa muy güey ¿eh? esta semana no moví prácticamente nada de, de, de, donde, de, de donde estaba, de los teclados en el sitio en el que estaba, de ser la mesa en el sitio en el que estaba y, y yo estoy aquí haciendo el, el programa tranquilamente tengo que reconocer como billes y pie de micro, ¡val joder Hostia, te dicen todo, ¿eh? Nosotros se escapó una. Me cago la leche. Vale, sí, moví, el, moví un poquillín el, el pie de micro, ¿eh? Porque, bueno, pues estaba... Bueno, vale, sí, estaba molestándome más. Y entonces, pues, movílo. Bueno, sí, intervino un poquillín. Inevitable intervenir, quieras que no. A ver, en, en, el, en, el, en el ambiente, en el medio, intervenimos todos. Uh -huh. eh, yo curioso, hoy sentía una... me sentía una conversación, ¿eh? un discutir entre un par de personas, bueno, pues cuestiones políticas, poco menos que filosóficas, porque, porque bueno, te ven discutiendo acerca de, de... Ellos igual no saben ni siquiera que te ven discutiendo de eso, pero yo que estaba allí sintiéndolo, pues más o menos sí que, sí que vine a interpretar A interpretar que lo que estaban discutiendo yo era un poquito casi más de filosofía que otra cosa ellos igual no sabían no sabían pero como como también discutiendo sobre que ya pues digo que ellos igual no sabían pero estar también discutiendo sobre sobre qué cantidad de ¿eh? de, de grados de libertad tiene la, la voluntad propia del ser humano hasta qué punto el ser humano ¿eh? y yo diría incluso todos los individuos aunque ellos Uno de ellos, sobre todo, hacía, hacía, hacía diferencias entre lo que llenen o lo que llenemos los seres humanos y, y el resto de de organismos animales que que, que habiten que habiten este este planeta. Eh, pero bueno, eso que, que yo cuido que lo que discutían llega eh, hasta qué punto los los seres humanos somos seres dotados de, de voluntad. ...y del libro Bedrío, ¿eh? ...que supongo que nadie de... de nosotros cabales... ...pondrá en duda que hasta cierto punto... ...sí que somos asina... ...y hasta qué punto pues somos... Eh, ...organismos... ...rebotantes de estímulo en estímulo... ...somos como una bola que... que ...yo que sé pues... pues ...como una bola de esas de, un, de una máquina de pinball... ¿eh? ...que igual ya nadie sabe lo que es una... ...una máquina de pinball... Falaba esta mañana, falaba también con, con gente bastante mozo, y bueno, pues para pa, pa poner una metáfora de una, una cuestión, pues yo decía esto, es como, como cuando cambies coromos Y quedaba mirando para mí como si, claro, pescancé y me digo, pues posiblemente esta gente no cambie cromos la vida, ¿no? <ríe> Por fortuna pregunté a una persona un poco más mayor, un poco más, ¿eh? bastante más moza que yo, digo, oye, tú, eh, no sé, tú sabes lo que hay que cambiar cromos, tú cambiaste cromos. y yo me siento oh, claro que sí claro que cambia cromos dijo bueno pues menos mal estoy como cambiar cromos vale como el sipi, sipi, sipi. no oh, me canopi doy te a ver doy te dos por eso y que tengo yo. bueno sí, estas es historias yo cuando yo era pequeño Pues ya era un entretenimiento. ¿eh? Y era pura comercialidad. Volvimos otra vez. ¿Hasta qué punto ya era algo que los niños nos prestaba hacer porque nos divertía? ¿eh? ¿Y hasta qué punto ya era lo que hacíamos? Porque en ese momento una editorial, Panini sobre todo, ya era la que... la que sacaba colecciones de, de cromos de, de ese mes en cuando, ¿eh? porque una editorial decía vamos a sacar una ¿eh? una colección de, de cromos y vamos a, a inundar el, el mercado, haciendo bueno pues una cosa similar a, al mito ese, que cuente, que no sé si es verdad, yo nunca lo vi, ¿eh? el de el del, el del paisano que, que iba a la puerta de la escuela a repartir droga gratis, ¿eh? la primera dosis y gratis, y luego cuando vos... Pues enganchéis, pues ya ya no nos queda otro que que comprármela, que comprármela a mí. ¿eh? Eh, yo, yo os digo, no sé si yo invito, yo nunca nunca vi, nunca había vi ese a ese hombre que, eh, que que repartía droga gratis, vi a gente llevando vendiendo droga en la puerta de de, de la escuela, nunca no era que lo pienso. Del instituto hombre, sí, así, en eh, la puerta de los institutos había los había los que vendían droga. También es verdad que fue rolando por lo que era ¿eh? la ley de la oferta y la demanda, pues era un producto muy demandado, entonces pues, pues, lógicamente siempre llega un... un nicho de negocio, el, el, de, ir a, el de ir a vender un, de alguna droga a la puerta del instituto. Supongo que estoy hablando pues, de ahí muchos años, pero supongo que eso sigue siendo más o menos más o menos igual. ¿eh? Pero bueno, sí, eso que, que esta gente que que os decían antes ¿eh? Eh, está hablando de una cuestión similar, la de ¿eh? los niños somos libres para jugar a los cromos, ¿Eh? o yéremos libres para yugar a los cromos en el momento que ...que yugaremos a ello o oye que yéremos sencillamente organismos una bola de pinball ¿eh? todo lo de lo de los cromos por la bola de pinball porque también hay que es, primero suponer a ver que dependiendo de, de la edad que pueden tener los, los sintientes de anedonia Aunque cuido que los intentes de Daniel, pues tendrán todos más o menos alrededor de, de la mía, no sé si es verdad si es mentira, pero bueno habría que ver si sabéis lo que lleva una máquina de, de pinball. ¿eh? Igual no visteis una máquina de, de, de pinball, un petacu. vida que sé yo oye si sois muy mocinonos igual non vistes nunca una máquina de petaku pero bueno los que los que más o menos ya tenemos una edad, pues vimos unes máquinas de petaku agora la xente x con unes consolas que llega de mi madre es un paisano y que fala y que llecas igual con un paesano de verdad un paisano cuando yoxogo que salen paisanos cuando lle que salen aviones o que salen otra cosa a otra cosa entendámonos. pero pero bueno de aquella pues, teníamos una puta bola que iba para arriba y para abajo ¿eh? y si caía exactamente en el sitio donde estaban los ¿eh? cómo se llamaban los los palos estos que con los que pegabas en la bola no lo sé pero bueno si caía allí exactamente pues podías dar y y movíase ¿eh? si caía en otro sitio pues no Simplemente miraba para ella, ¿eh? estaban ellos como mongolinos, mirando para la, pa la bolina, corriendo para arriba, para abajo, para tal, ¿eh? y, y, y como mucho para ahí un, un golpín cuando cuando pasamos, un golpín, un golpón, qué sé yo, ¿Eh? y había los muy finos ¿eh? que que había en el momento de de, de dar para pa dirigirla, para pa mandrecha, para manzorga, para tal, siempre sí, sí, por haberlos, había los finísimos, había los finísimos. ¿eh? Había los finísimos. pero con lo que traemos eh, no marchemos del tema porque porque veo yo que sois muy dados a, a dispersaros eh y luego claro disperso me yo también eh, falo de los petacos empecéis a charlar entre vosotros de, de los petacos y, y yo aquí claro pégase meto pégase todo menos lo guapo eh, lo guapo no se pega pero lo demás pégase todo y entonces pongo me yo disperso me yo también y pongo me a, y pongo me a falar de pongo me a falar de eso Pues que decía, decía yo que bueno pues que hasta qué punto, ¿eh? somos como la bola del petaco, yendo para acá y para allá, y como muchos en cuando, pues ¿eh? el golpín la voluntad sería el golpín, el de ahí un poco más arriba, un poco más abajo, para que la bolina vaya más a, a manzorga o a mandrecha, pero después cuando empezamos a, ¿eh? a rebotar Eh, en los isletes de la máquina de petacu pues entonces ya somos sencillamente eso ¿eh? organismos rebotantes y es curioso porque esta mañana estaba en discutiendo discutiendo y yo estaba presente intenté intervenir ¿eh? porque pensé que va porque pues, podía decir, decir algo no pero enseguida ¿eh? enseguida me pescancé otra vez de por qué de por qué yo tiendo a no hablar ¿eh? Alcaldáis vos de ese día en el que os falé de la invisibilidad, ¿tien? de como yo posiblemente llegara hasta cierto punto invisible. Bueno, invisible no sé, pero inaudible debe ser, ¿eh? porque yo quise decir cosas. Bueno, no, oyeron, eh, oyeron, o sea que inaudible no soy, lo que sí que soy parece que lleve indigno de atención. A lo mejor por eso me gusta venir aquí. Porque entonces, eh, como estoy aquí solo, el micro abro yo y digo todo lo que me parece. ¿eh? Y no me corta nada. Y de, allí pasaron de mí olímpicamente. O sea, un momento que atendieron para mí, pero al momento volvieron a ponerse a, a discutir de, del tema este y de que tenía que ver, aunque ellos posiblemente no lo supieran de, de hasta qué punto el, eh, el ser humano y libre para tomar eh, decisiones. ...oye un, un ser influye, influenciado... ...totalmente influenciado... ...y es una, una discusión interesante... Eh, ...habría que ver si yo en radio, en radio Cuca... ...en este estudio... ...hasta qué punto... ...bueno pues cuando me pongo a intentar enfrentarme... Eh, ...intentar enfrentarme... ...a las circunstancias... ...a, a intentar que los, que los auriculares... ...se sientan a través de, de los dos oídos... O a intentar colocar los los teclados y, y los pies de micro de la manera en la que yo quiero que en eh, la que yo quiero que tean eh, para hacer el programa a gusto. Hasta qué punto, hasta qué punto estoy yo tomando las decisiones o, o tanto tomándoles, eso, tan tomándoles esos teclados y esos, esos elementos eh, eh, por mí. Eh? Y una no cuestión meramente filosófica, a ver, porque, hombre, yo pienso que intuitivamente, intuitivamente, eh, bueno, pues cualquiera puede ser perfectamente consciente de que efectivamente el, el organismo, el organismo y no solo el organismo humano, eh, seguro que también otros animales, sobre todo superiores, claro, cuanto más vamos bajando a una escala filogenética, pues seguramente encontramos a a organismos que que bueno pues que sí que son básicamente eso, rebotantes en el su entorno rebotantes cuando creo, cuando digo rebotantes refiero a organismos que a lo mejor sencillamente es lo que fan llegar una serie muy eh, muy de repuestos eh, a estímulos de su ambiente estímulos que los arrodíen pues ante un estímulo pueden tener dos tres respuestas, eh, como mucho, o a lo mejor incluso menos, o a lo mejor incluso una sola siempre tienen la misma respuesta para pa el estímulo. Eh, estoy hablando de, de animales muy, muy básicos, ¿no? Porque yo cuido que cualquiera que conviva con un animal, un bueno, su mamífero superior, pues ya... bueno, pues puede ver eh, perfectamente eh, hasta qué punto tiene voluntad y hasta qué punto puede tener un abanico, un repertorio de respuestas muy grande eh, para pa determinados estímulos. Eh, y vamos, más intuitivo que, que el fecho de decir, a ver, por supuesto que, que los seres humanos tenemos un, un, un, un libre albedrío muy grande, eh, por supuesto que podemos eh, oponernos a estímulos bueno incluso estímulos naturales si vamos de fecho, bueno ahí está ese tema que yo tengo comentado tres veces de cómo los seres humanos pues no tenemos no nacemos con un montón de, de distintos ¿eh? como nacen otras, otras especies Eh, los seres humanos nacemos con muy pocos instintos cuando somos, cuando somos bebés, cuando salimos del, del útero. El, el, el instinto de agarrarse a las ramas y notamos que cayemos, cuando estoy hablando de instintos estoy hablando de esos que otros se llamen eh, reacciones circulares. Es sencillamente, bueno, pues pues eso que estaba comentando hasta ahora, que ante un determinado estímulo emitimos una respuesta. Una respuesta que puede no tener a lo mejor un valor funcional ahora mismo, pero que a poco que sepas de eso, pues eso de filogenética, pues ves que bueno, pues que bien posiblemente de otro estado anterior en el que en el que sí tenía sentido, por ejemplo, estamos lo desgarras la rama. No veis que por ejemplo ye un bueno, si alguna vez vos fichasteis en les pruebas que un pediatra fai un bebé, Pa para ver si está sano. pues llegué a comprobar de algunos estímulos yo ahora mismo acuerdos me de dos hay más eh por supuesto que hay, hay muchos más a ver hay pocos pero muchos más de dos no sé cuántos son exactamente les... hay, su... puede ser ¿Puede soname, eh? ¿Puede ser que me suene 15. puede ser no sé ¿eh? no sé no tengo ni puñetera idea si son más y menos pero bueno seguro que son muchos menos que que los que tienen que los que tienen un perro o un caballo por decir algo. Uno y este que bueno pues que agarren los agarra el pediatra al niño, eh, agarra los pelos costados y falle como si lo soltare, como si cayera. Entonces el niño automáticamente lo que falle es eh, levantar los brazos y cerrar lo, los brazos arriba eh, de la su so cabeza. Que viene a ser algo así ¿no? como si estuviera agarrándose a la rama. ¿eh? Hoy te que echo de la rama déjame agarrarme, posiblemente una cordanza, da algo que bueno pues que promovió la transmisión de los genes que que portaban ese instinto a un animal, un ser. ¿Eh? que posiblemente del que descendemos los, los tanto los seres humanos como los monos como tal eh, que bueno pues vivía en buena medida eh, en los árboles y que seguramente que ya era una cosa muy a fallaiza, el que cuando uno se notaba caer, se eh, tuviera el instituto de agarrarse a, a la rama ¿eh? el otro del que me acuerdo ya también relacionado con lo de agarrar las ramas Que eso de que no me a preconceáis, a mí me pues pésame Camila. Uy, ese papá yo me toco cuando, cuando, pase, cuando pase eso. Que llegue cuando cuando eso me ve pequeñín, tan pequeñín que, que no tiene fuerza para nada. Oye, arrima así el, el dedo a, a la palma a la mano, y en el momento que el dedo toca la palma a la mano, ellos cierran rápidamente. y y pese a ser tan pequeñinos, todavía un organismo recién nacido, cierran con tanta fuerza que tú podrías eh, levantar al bebé, ¿eh? y el bebé seguir agarrado ahí y estar colgando de estar colgando del dedo a través de, de, de esa de esa fuerza que ejerce con la mano. Seguramente pues también oye pues hubo un momento en el que en el que eso fue muy a fallar, ¿eh? permitía que, que el organismo cuyos genes portaban la, la conducta instintiva de, de agarrar fuertemente la rama y eh, un deshase caer, pues permitió que esos organismos sobrevivieran el tiempo bondo como para follar y para transmitir eh, esos genes a la siguiente generación. Sí, posiblemente fascina, posiblemente fascina. Eh, posiblemente fascina. Y entonces, es, bueno, pues eso seguimos teniendo los, y de algunos más. A ver, eh, este de, de, de ponerles le, les manes eh, cuando caes de morros, eh, para pa, pa antes estropear les manes que estropear el focicu, eh, cosa que me parece bastante normal porque, oye, les manos son importantes, eh, muy importantes, pero bueno, el focicu también. El fo Entre romper un dedo o romper los dientes, no sé yo qué será, qué será mejor ni peor, pero bueno, sí, la verdad que no sé, ahora que lo pienso, no tengo ni puta idea, pero bueno, yo tuve la fortuna de nunca romper ninguna de estas cosas, tengo entendido que romper los dientes que duele bastante, bastante más, hombre, sí que me dolieron de ese mes en cuando les mueles de tener alguna mola cariada y tal, y duele la de Dios, eh, duele la de Dios, y bueno pues algún deu retorcido mira decían antes que nunca rompieron un dedo no sé si una vez un, sin saberlo y sin ir al médico eh pero una temporada muy larga tuvo un meñique torcido a cuenta de, de bueno pues un pase de, de un balón de baloncesto eh que que agarrélo así de mala manera y retorcí el, el deu. y sí también dolía la de dios también dolía la de dios y como el otro día cuando caí resbalé y digo una hostia, que también dolía ¿eh? De el, el, el cúbito, me parece que ya el hueso. Dice el cúbito que, que vamos, si, si no está eh? si roto, está estillado, está estillado de fecho. Eh? Bueno, digo yo, no está ni roto ni estillado, joder. Eh? A ver, tampoco vamos a ser, eh? tampoco a ser nosotros tan tan tal, tan, tan, tan terribles, tan tremendos. Eh? Pero bueno, que, que yo sigo, mira, la hostia, llevo ya 40 minutos de, de programa. ¿Eh? Falando del de programa Bugway este y, y en un acabo, en un acabo yo con el con el programa Bugway voy a poner un cantar, ¿eh? a ver si si centro un un poqueñín, ¿eh? voy a ver si centro un un poquín poniendo un, un cantarín y así nada después eh, falo falgo un un más y mejor de, del programa del programa Bugway este que quiero hacer. ¿eh? Venga, sentí, sentí y está. Que, que, a ver si, si, si ya está. Vos, vos, presta, vale. Cago la ley. No. Esto de hacer por Prohombres Esto ya la música de fondo. Estoy el Zara. Este será el, el, el Ubuntu. No lo sé ni yo, pero. Y que hacer el A ver. Eh, sentí, Esto y el Zara. O será el Ubuntu esto. bueno voy a poner el cantar si suena y hay que y hay que hacerte si sí, suena suena entonces hacerte a la 19 y el calor, juro por el viento, el aire y el sol, juro por la tierra, la mentira y el Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, la radio libre del autodenominado Concillo de Ah, bueno, puede haber más radios libres en el autodenominado Concillo de pero bueno, somos mejor, digamos que esto, eh, una radio libre, eh, asistida dentro de leyendas geográficas, del autodenominado Consejo de Viejo, que está en el autodenominado Principado de Asturias que es una comunidad autónoma del autodenominado Reino de España y en, en y dentro de esas yendas geográficas y donde está esta radio que emite en analógico a través del 107.3 de la frecuencia modulada. con una eh, cobertura bueno pues pues, pues discreta ¿eh? vamos a decirlo así no ¿eh? una cobertura discreta pero emite también a través de, de la sopa web por internet ¿eh? www.radio.org y ahí la cobertura ya no es discreta y una cobertura importante básicamente y una cobertura que depende de si, pues, si llega llega a todas partes ¿Eh? Pero, pero dependiendo de si en esa parte hay, hay, ¿eh? hay internet o no hay, ¿eh? o sea, que, que si, si la persona en cuestión, ¿eh? el paisano o la paisana que está encendiendo la radio, tiene perres abundantes como para pa tener internet o no tenerlo. ¿Eh? Hombre, el que está sintiéndole ahí que tienes perros abondes Y no lo sentía Bueno, pues es uno que no tenga perros ¿eh? Pero que tenga, pues pues yo que sé, vamos a imaginar eh, Hay uno que tiene muchos perros Y tiene una mansión muy grande en una parte del mundo Pues en principio bastante deprimida ¿eh? Y tiene perros abondes como para tener y internet y, y bueno, pues tienen sintoniza, tiene sintonizado O mejor dicho, está navegando en la página web de www.radioconcamotor y tiempo está la radio. Qué raro, ¿eh? Sí, te raro porque esta gente que tiene menciones en sitios de primios, pues posiblemente tenga otras aficiones diferentes a sentir Radio cuca, o, por lo menos, diferentes a sentir Arnedoria. ¿Eh? supongo que, que no tiene por qué andar sintiendo anedonia pero bueno, vamos a suponer que si ella será por motivo que se ella, que sé yo pues igual llevo un guaje, un fio de, ¿eh? de esta gente de esta gente con, con, con, como se hizo con, con poderes, no, no se sé dice si así era. bueno, que tienen perres, joder y a lo mejor va de rebelde por la vida y entonces es pues esa rebeldía ¿eh? Eh, sustancial en cosas como sentir programas extraños en la radio que, que en principio dirían contra bueno pues, contra las enseñanzas de los padres por ejemplo pues una rebeldía de ese tipo ¿eh? pues una rebeldía de ese tipo y entonces puede tener puesto el internet y puesta la radio cuca puede suceder puede suceder, ¿Puede suceder? ¿Y es probable? No, es extremadamente improbable. ¿Y es posible? Por posible, es posible. Posibilidades de, de, de Posibilidad de están abiertas casi todas. Casi Hay muy pocas cosas en el mundo imposibles. ailes, qué sé si yo. ¿Y es posible que, que pongas la leche al fuego y se enfríe? Bueno, imposible, imposible tampoco en un Y Según dicen los los físicos de, de partículas Y es extremadamente improbableísimo. Pues vamos a dejarlo ¿no? que hay, hay, hay cosas más probables y menos ¿Es probable que yo eh, esta noche Pues eh, marche de la cuca y vaya para casa? Es bastante probable Probable al 100% un un Y ¿Eh? porque puede pasar cualquier cosa y yo no, no acabe en casa, ¿eh? o, o que ni siquiera salga de aquí, a lo mejor pudo estropiarse la, la cerradura y, y yo no puedo abrir y quedo aquí atrapado toda la noche, puede pasar, ¿eh? eso, lleva es una cosa que puede pasar, obviamente puede pasar. De nuevo, ¿y es probable? Bueno, no es probable, ¿y es posible? Pues desgraciadamente, ¿y es posible? Pues en, en esto igual. ¿Y es muy improbable ¿eh? que haya ningún fío rebelde de, de, de, de, de, de personas pudientes que viven en una mansión, en una parte deprimida del planeta, que te has sintiendo ahora mismo en Edonia? Pero puede pasar. ¿eh? Puede pasar. Muy raro, pero puede pasar. Y también, entonces, puede pasar... ...que una persona muy prove, muy probe, muy probe... ...pero que, bueno, pues... ya tan prove que, que para... Eh, pa, ...para cubrir las no, necesidades básicas... ...no le queda otro que, que trabajar... la mansión de, de, de los ricachones... ¿eh? ...pues entonces está en ese momento, qué sé yo... Trabajando de del limpiador, por ejemplo... ...y está en ese momento fregando o, o barriendo... ...cerca de donde está el, el, el fillo rebelde en sin causa... ¿Eh? Eh, sintiendo radio cuca Y entonces le sienta radio cuca ¿eh? Entonces de esa manera ¿m? Podemos llegar a la conclusión De que a través del 107.3 De la frecuencia modulada pues Podemos llegar a, a todo el mundo Porque pues, de la probabilidad De que aunque se lleve a no tenga para pa conectarse a internet pues que, que se sirva un, un, en la masión de unos ricos que aunque posiblemente los ricos pudieran desde eh, de zonas de primer del mundo no se conecten a internet y hubo tienen un fío rebelde que solo para pa, pues, pa encarnar la solo rebeldía pues, pues siente, siente la cuca qué cosa más improbable, ¿verdad? bueno, sí Pero como niño imposible Y además allí como esto de, de, de al fin y al cabo de, Mira esto de la la probabilidad las probabilidades y las posibilidades bien muy bien para asociarlo con la eh con la religión esta que fundamos aquí los sintientes de Anedonia, eh, eh, la, de esa de la que soy, el sumo sacerdote, que es la, la religión esta de, del multiverso, eh, que, que tu puede pasar en eh, en algún, de algún universo paralelo, pues, pues esto está pasando, está pasando, y está y está uno limpiando en este en ese momento, y está sintiéndome Y yo qué sé, pues a lo mejor las mis palabras, aunque esta noche no estoy especialmente rebelde, todo lo contrario, estoy bastante eh, bastante conformista, porque hoy tengo una noche buguey, y el buguey, pues bueno, no deja de ser no deja de ser hasta cierto punto conformismo. Tradúcenlo como la, la no acción, eh, buguey no en acción, no sé. Eh, yo también sentí, o sea, lié otras versiones. que decían que ya era mejor como decir non intervención. De todas maneras, eh, la manera de bueno más o menos como yo entiendo, el bugui y más que la non intervención o la yela no oposición. Eh, yo entendí lo cuando, cuando leí una de explicación que decía que, que, que el, el bugui por excelencia que ya era el agua, eh, que, que el agua un supón. ¿Eh? no se pone, eh, oye, pues tú metes la mano en el agua y el agua sigue pasando, ¿eh? sigue pasando, pero si no sin, sin, sin pones a la toma, no, no sé cómo decirlo, ¿eh? o ese, esa metáfora de, de no puedes, por muy afilado que tenga un cuchillo, no puedes cortar el agua, ¿eh? porque el agua no se pone a él, ¿eh? o eso de que eh, el hacha más afilado, puede cortar un, un, un tronco o duro eso y tal, pero no puede cortar la hierba porque cuando va a pegar ahí, y suéltase, suéltase. Las hierbas no tienen ningún problema en moverse. ¿Faite chi echi. Ficiste este echi de alguna vez? Yo fíjelo alguna vez. Enseñóme el mi el, amigo el, el, el, el trovador. ¿eh? que yo, que bueno, y maestro de, bueno, no sé si usar la palabra maestro para estas cosas, y por mí, no, no, no soy maestro, soy soy aprendiz, bueno, lo, cuento, sabe mucho, y entonces sabe tanto como va a poder enseñar. Y a mí enseñó muchas cosas en las que vi que, que bueno, que, que se, se a mí está eso del, del, del Tai Chi, que yo movimiento, y que yo pienso que yo movimiento guay, En, en el sentido de que de que no hay oposición, de que precisamente no supone nada. ¿eh? Acuérdame una vez que, que me enseñó una cosa que llega los, los empujes y que consistía pues, precisamente eso, en, en no pones en, en ceder al empuje y bueno. Historias, joder, día clase de, de Techi, ya lo sabréis vosotros, y así si no, no tengo que explicarlo yo. Yo lo que llevo queriendo de explicar desde que empezó esto, hay casi una hora, ¿eh? Y que, de, de la historia está con la que empecé, joder, que estoy haciendo el programa en, en sin auriculares, ¿eh? y que en realidad que estoy descubriendo, bueno, en sin auriculares y en sin recolocar todo esto al mi gusto. Y, y mira ahí, estoy descubriendo una cosa que, que en principio ya sabía porque, porque estoy fartuco de predicala Estoy ¿Eh? fartuco de predicarla, pero ah, bueno, cuidadín, que yo soy de esos que con sellos vendo que para mí no tengo. Estoy ¿eh? Te fartuco de predicarla, pero luego después eh, no lo feo yo, no lo fego yo. Estoy ¿eh? fartuco de despotecar con tales necesidades, creades y tal. Y, y después resulta que yo tengo aquí la necesidad de, de que si poner unos auriculares, que si colocar todo, todo al mi gusto, que si poner el teclado para acá, el otro para el otro lado. Pues no, no hay necesidad. Y mirad, pues... ¿Qué queréis que os diga? Esta noche estoy, estoy pescanceándome de ello. ¿eh? No sé si este programa está, está quedando mejor o peor que otras veces. Tampoco pasa nada, porque ya sabéis que, ¿eh? que Anedonia no que tenga ninguna intención de, de ser un buen programa de radio de estos que. ¿eh? Joder, programas muy buenos. No tenéis más que. ¿Eh? que recorrer un poco la la cuca y podéis llegar a flipar con con la calidad de de algunos de algunos de, de, alguno de los o de, de algunos de los programas que se que se faen aquí no es el caso de anedonia ¿Eh? no hay el caso de anedonia de anedonia no tiene si ese, ese tipo de, de preocupaciones no no no las tenemos no las tenemos Fal falando aquí en, en plural como si como si hubiera más de uno no temo que que anedonia fue e solo y que antes todavía venía de vez en cuando a a faceme compañía a visitar esto y tal pero pues hace la de dios el último que vi no sigue siendo el cabezón el el también un productor realizador y locutor y la de de cosas más de de pasión de cine que últimamente por cierto hai mucho que no falle una pasión cinematográfica destas que a mí me gusta que a mí me gusta sentir ...no sé cómo fue la última que sentí... No, ...creo que hubo una que... ...que falaba de, de... misterios nazis... ...claro, haciendo referencia... ...a, a, a alguna película que... ...que falaba de ellos... ...si queréis enterar algo... ...sentirlo, hostia... ...que seguro que te ha colgado el podcast... ...por ahí en algún sitio en archivo... ...supongo que de qué estará ...que él... Ponlo, ...ponlo casi todo... ...ponlo casi todo en archivo... ...bueno, pone casi todo no... Ponlo, bueno así casi todo... ...porque hay algunos que no los ponen en archivo... ...ni en, en ningún otro liado, ¿eh? ...en ninguna parte... Eh, pero bueno seguimos ¿eh? Se, seguimos con el tema ¿eh? de que de que la, la cuestión y que, que, que bueno pues que estoy viendo estoy notando esta noche que en realidad ¿eh? todo eso que yo supuestamente necesitaba en realidad no lo necesito en realidad no me falla ninguna ninguna falta de los auriculares estoy haciendo el programa sin ellos Sí, puede ser que tuviera más a gusto con los auriculares puestos, pero ¿qué? ¿No es patrico también contra la comodidad? No digo yo que, que la comodidad no, no tiene por qué ser el, el valor supremo. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué tendemos a, a la comodidad? ¿Por qué queremos estar cómodos? No es necesario, no es necesario estar cómodos. No tenemos no tenemos esa, esa necesidad, ¿verdad? No la... No la tenemos, no la tenemos en, en, en absoluto, diría yo. ¿eh? No la tenemos para nada. Vamos a ver qué cantarín ponemos. Venga, este, este mismo. Eh, sí, venga, este mismo. ahora venga, sentirlo Llamado a gritos con patadas y con golpes ¿Quién ríe? ¿Quién sueña? ¿Quién sabe lo que quiere si no tenemos dueña? Llama a su versión. Bueno, bueno, ya tenemos ahí a, a Tyler, a Taylor Durden contándoles esos cosas, esos cosas. Eh, yo tuve tuve contándoles mí, míos, los míos que, que no, no creo que tuvieran mucha coherencia, ¿no? No, nah, no creo. Falé de, de la voluntad de los seres humanos, de, de la filogenia, eh, hasta qué punto yéremos eh, organismos meramente rebotantes entre los estímulos, hasta qué punto teníamos libre albedrío. Todo yo, todo yo preñado de, ¿eh? rodeado de esta reflexión sobre el buguey que tuve haciendo esta noche. ¿eh? Que tuve queriendo hacer un, un programa Un programa buguey, ¿eh? un programa buguey que hice que que hacer esta noche. Después miráis, cuando encuentro el podcast voy a titular así un programa buguey. Y la peña va a sentirlo pensando que estoy falando aquí de, de filosofía a Toviste de ¿eh? mi madre. ¿Qué va joder? Ya sé Ah, por, por cierto, por cierto, quería deciros una, una, una cocina, ¿eh? Que ya os digo que no se sé necesita si nadie ahí sintiendo, pero yo digo la igual, ¿eh? Yo digo la igual porque me, me da la gana de decirla y como el programa es mío, digo lo, digo lo que quiero, ¿eh? Eh, A lo mejor vais a estar un par de semanas en sin sentirme, ¿eh? Porque la semana que viene de yeah, yeah, fiesta, ¿eh? Eh, yo no soy de, de no, no pensé que voy a marchar de ese puente no me, no, no, no tranquilos que yo esas cosas no les feo, me feo les da alguna vez por cuadrar pero de normal no les feo, eh, de normal no les feo. Eh, lo que pasa que bueno, sí que a lo mejor pues en cuenta de, de estar en un sitio en un sitio que, que en cuenta de estar a dos kilómetros de la radio, está a cinco <ríe> o sé sea que tampoco llegué a muy para allá pero bueno que a lo mejor pues estoy en ese sitio y no tengo ganas de no tengo ganas de salir de él no lo sé ¿eh? no sé cuando casi seguro que no va a haber me bueno, eh, no donen no siendo que, que cambien mucho las cosas y para la semana siguiente que cuido que lleves subes 20 pues es 20 jueves 19 no sé bueno por ahí esa semana la semana que viene no la siguiente porque bueno, pues no voy a estar, ya ves que no me fue mucha ilusión, pero no voy a no voy a estar per aquí. No voy a estar y es. Espero que todavía, oye, pues a lo mejor de algo cambie, de algo de algo se tuerza y no pueda marchar. Porque ya veis que no tengo, no tengo yo ganas ninguna de, de marchar, pero pues que voy a tener que marchar. En caso de que la semana que viene si fiega por vamos, yo os pues contaré. Debemos contar la, la historia, si no pues que Isabela no pasa nada. <risa> y por lo demás pues bueno no tengo así ninguna cosa ninguna cosa más que, que añadir. Eh? No tengo ninguna cosa ninguna cosucha más que que añadir. Eh? El, el programa de esta noche pues pienso que ya. que ya va a ir finando, ¿eh? que ya va a ir finando, porque bueno, pues al fin y al cabo, a ver. Que yo sí, va, pero esto me da la porpayuela, ¿eh? Yo soy muy muy parolero cuando me pongo. Pero, pero bueno, una cosa allí que, ¿eh? que a mí me guste tanto dar la porpayuela y otra cosa aye que pueda dar la porpayuela aquí hasta el fin de los tiempos. ¿eh? Últimamente no viene nadie de aquí a hablar conmigo, pan y mame. Eh, ya va. también, no sé, dos hermanos por lo menos, que no se me meten ahí de al chata a contarme nada, animarme un poquitín, entonces yo, claro, canso ¿eh? y, y, y cierro enseguida pero bueno, no pasa nada, de todas maneras ya he todo lo que tenía ganas de decir ya voy muy tranquilín para pa casina es que la, la improbabilidad esa cada vez se convierte en más probable y era muy probable que saliera de aquí, que fuera para casa pero pero bueno, oye, todavía puede pasar que sigue imposible ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, eh, voy a intentarlo, voy a intentar hacerlo ¿eh? Y vamos a acabar ya, y que yo a toda la gente que tuvisteis esta noche, que si llegue tuvo de alguien, ¿eh? Y si no, pues al que lo sienta todo el podcast, o al que lo sienta la de mi madre, a todos esos, o yo, venga, que no ¿vale? Ya sabéis, venga, ala, la semana de aquí. O no, no sé, esta vez, esta vez sí que lo no, tal vez que bien, qué sé yo. <risa> venga. Ah, tal coño eh, eh, eh, eh.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 Eres un canijo pero sabes ya que a la vida das a Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas Y todos a una pisándote la chepa. Arranfla, brinca, malversa Que siga el paso doble y la cuerda flamenca grita con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero Únete la disidencia, piensa y que no te cojas